El árbol orgulloso A una vez dos árboles que vivían en medio del bosque Uno era una higuera y el otro un mango El mango era noble y alegre por naturaleza Cada otoño los pájaros venían a picotear sus frutos Los gorriones construían nidos en sus ramas Y las golondrinas le cantaban El árbol alegremente daba la bienvenida a todos los pájaros y cantaba con ellos Era un árbol generoso, ofrecía sombra a los transeúntes Y se mantenía firme cuando el viento le hacía una visita Pero la higuera no era generosa Le preocupaba mucho su aspecto Presumía de ser más alta y más verde que el mango No permitía a los pájaros descansar sobre ella Y dejaba caer hojas secas sobre el que intentaba sentarse bajo su sombra ¿Por qué eres tan altiva y orgullosa? Cada árbol tiene su propia sombra ¿En serio? Entonces, ¿por qué tienen que sentarse bajo mi sombra? ¿Sabes por qué? Porque no todos los árboles tienen una sombra tan grandiosa como la mía ¡Ah! Es inútil hablar contigo ¡Eh! ¡Largo! ¡Posaos en el mango que está allí! ¡Me estáis estropeando el peinado! ¡No, no tienes pelo! Vale Entonces me estáis estropeando mis estilizadas hojas ¿Estás contento? Vamos, Higuera, solo quieren hacer un nido Nunca dejas posar a los pájaros Son muy bonitos y cantan canciones melodiosas ¡Ah! Oh, canciones aburridas Y claro que no, no dejaré que nadie se acerque a mis hojas Estropearán mis preciosas ramas Déjales tú que se posen en ti Eres más bajo que yo y además no tienes un aspecto grandioso. ¡Oye, cuidado! Eso que has dicho es mezquino y era. Oh, no importa, Brisi. No me duele. Ser bajo no es nada malo. Estoy contento por ser quien soy. Pasaron los días y nada cambió entre el mango y la higuera. Mientras el mango pasaba todo el día sonriendo y cantando, La higuera no hablaba con nadie oh. Un día, un enjambre de abejas entró en el bosque La reina vio la higuera y quedó impresionada ¡Oh! Este árbol es grande y fuerte Es perfecto para nuestra casa Podemos construir aquí nuestra colmena Ah, uh, ¿perdona? ¿Quién te ha dado permiso? No quiero vuestra miel pegajosa por todas mis ramas. Ni que andéis zumbando todo el día. Tengo cosas mejores que hacer. Eres un árbol enraizado en un sitio fijo del bosque. ¿Cómo puedes tener cosas mejores que hacer? Da igual, no vas a traer a esas ruidosas zumbadoras aquí. Higuera, son abejas y son muy importantes para la naturaleza. Necesitan árboles para construir sus colmenas. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo podrá la naturaleza mantener su equilibrio? ¡Ah! Oh. Si la naturaleza quisiera que estropeara mis ramas Pues no me habría hecho tan fuerte y tan hermosa Soy una hermosa creación de la naturaleza Y voy a mantenerme hermosa por el bien de la naturaleza ¿Y por qué me sermoneas? Si te preocupa la naturaleza, hazlo tú Deja que esas abejas construyan una colmena sobre ti Y ahora, si me disculpas... Al mango le dolieron mucho las palabras de la higuera Pero decidió no contestar Llamó a las abejas y les dijo que podían construir la colmena en sus ramas ¡Qué generoso eres, mango! ¡Nos encantaría construir nuestra colmena aquí! ¿M -m -m -m, ¡Qué rico! ¡Hueles muy dulce! Oh, gracias, mi reina Es un honor Las abejas construyeron la colmena en el mango y vivieron allí pacíficamente Al mango no le molestaba ni su zumbido ni su pegajosa miel La higuera, por otra parte, continuaba gritando a todo el que se le ponía por delante ¡Eh! ¡Vuestro parloteo me está molestando! ¡Bajad el volumen! Los pájaros sois muy alegres Siempre tenéis que cantar Al cabo de un rato sois un incordio Unas semanas después Llegaron dos leñadores al bosque Necesitaban madera para construir casas Vieron el mango y decidieron cortarlo Lo encontraban perfecto para su trabajo Pero a uno le llamó la atención algo Espera, ¿qué es eso? Es una colmena Nos picarán las abejas si cortamos este árbol ¡Ah, sí! Busquemos otro árbol que talar Los leñadores siguieron adelante y vieron la higuera Les encantó la altura del árbol Empecemos por la parte más baja del tronco Y así los leñadores empezaron a cortar la higuera La higuera empezó a llorar No quería abandonar el bosque de repente, echó de menos a los pájaros y a las golondrinas. ¡Au! ¡Eso duele! ¿Qué van a hacer conmigo? El mango lo estaba viendo todo y llamó a las abejas. ¡Eh, abejas! ¿Hay alguien zumbando? Hola, mango. ¿Qué pasa? La higuera tiene problemas. Tenemos que ayudarla. Ah, oh, por favor! Solo se preocupa por ella. Siempre está enfadada con todo el bosque ¿Por qué deberíamos ayudarle? Por la misma razón por la que yo le pedí que te ayudara a ti Pero no ayudó a las abejas Esta vez estoy con la reina, Mango La higuera siempre está muy orgullosa de sí misma Si hubiera dejado a las abejas construir la colmena Los leñadores la habrían dejado en paz Le están dando su merecido No, Brisi. No debemos comportarnos como lo hace la higuera Porque alguien se ha maleducado con nosotros Nosotros no deberíamos ser maleducados con ellos Este bosque es el hogar de todos nosotros No podemos dejar a la higuera cuando más nos necesita Ay, El mango tiene razón Ayudaremos a la higuera. ¡Vamos, zumbadoras! ¡Salid! ¡La higuera necesita ayuda! Todas las abejas salieron de la colmena y volaron hacia los leñadores. Empezaron a zumbar cerca de sus oídos y delante de sus ojos. ¡Ay, no veo nada! ¿Qué os he dicho? ¡No oigo nada! ¡Ah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estas abejas nos van a picar y eso duele mucho! ¡Uy! ¡No grites! ¡El sordo eres tú! ¡No yo! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! <risa> Tras la huida de los leñadores, la higuera estaba muy avergonzada por su comportamiento. Lo siento mucho, abejas. Me ayudasteis a pesar de cómo me comporté con vosotras No nos lo agradezcas a nosotras Agradeceselo al Mango Nunca hablabas con él Y siempre eras muy grosera Pero él nos convenció para que te ayudáramos ¿En serio? Mango, lo siento mucho Reconozco mi error Todos tenemos buenas cualidades. Todos somos especiales a nuestra manera. Nunca volveré a ser altanera, ni volveré a insultar a alguien. Por favor, perdonadme todos. La higuera había aprendido la lección. Desde ese día, nunca más le gritó a la brisa ni a los pájaros. Cantó con el mango... Y dejó que las golondrinas hiciesen sus nidos sobre ella El mango y la higuera fueron grandes amigos para siempre